Unón, gusti, gusti hoy, ongetorriag, bienvenidas, bienvenidos un día más a Caixo Berriozar, el magazín de actualidad de Berriozar y Ratiar. Hoy es jueves 7 de marzo de 2013, comenzamos una nueva edición de este magazine en la que os ofreceremos eh, muchísimas cuestiones interesantes y de actualidad Berriozartag. En nuestra sección de entrevistas hablaremos con Pilar Moreno, concejal portavoz del Partido Socialista de Navarra aquí en el Ayuntamiento de Berriozart. Con ella haremos un análisis de cómo va la legislatura, cómo va el año político, hablaremos cómo ¿no? de esos presupuestos que se aprobaron la semana pasada en el Pleno Municipal y hablaremos también de otras cuestiones de actualidad que afectan a Berriozar. Pero además de nuestra entrevista en el resto del magazine, también hablaremos de otras cuestiones del ámbito municipal. Eso será en nuestros dos boletines informativos. Por un lado, Berrión albisteak en euskera y por el otro, Berrión Noticias en castellano. Y ya para encarar la recta final de nuestro programa, como siempre, hablaremos de internet, de redes sociales eh, y de diferentes eh, cuestiones que encontremos por la red con eh, nuestro compañero Jaime. Y por último, os traeremos una recomendación musical como hacemos todos los jueves en nuestra sección Sin Bemoles. Pues bien, este es el eh, menú del día Este es el menú que hemos preparado para hoy Esperamos que os guste Quedaos con nosotros en el 100.8 de FM O en guzquiplaza.net Esto es Caixo Berriozar xoak zazpi diuen gaurko honetan osteguna da eta hau berrrion albistegia duzue berriosari irarritiaren albiste emankizuna. Lenik eta behin korrikaz hitz egiten hasiko dugu gaurko erre pasoa izan ere Horrika ba, datorrien Astean pasako baita berrio sartik, baina hori baino lehen hainbatze ekimen kultural antolatu dituzte gure herrian. Pixukideak izeneko komedia antzeztuko dute gaur mendialdea eskolan arriatxaldeko sortzi terdietan aekaren korrika kulturala zikloaren baitan kokatua dago ekitaldi hau eta bost euroko prezioa izanen du. Sarrirak salgai dituzu eia auza lor euskaltegian eta baita lehiatilan ere ikuskitzuna hasi baino ordu orduerdi lehenagotik bestalde eta korrikaren karira antolatutako ekimenez ari garela ezin aipatu gabe utzi lasterketa honi buruzko argazki erakusketa ikusgai dela zagoeneko kulturgunean eta zabalik egonen dela aste honetan eta urrengoan. Itz ordu gehiago gaur ere musika ikasleen emanaldiekin aurrera eginen dute musika eskolan. Akordeoi trikitisa eta basuk-baxu kontzertua eskainiko dute gaur, arriatxaleko zazpietatik aurrera auditorioan. Ikuskizunera sartzeko gombidapenak ikuskizuna hasi baino, ordu bete lehenago eskatu behar dira musika eskolako idazkaritza bulegoan. Baina zalantza izpirik gabe egunotako itzordurik garrantzitsuena emakumeen nazioarteko eguna izanen da bi bertan e, ospatuko dutena eta Berrio zaharren ere 11 hitzordu antolatu dituzte aste honetan zehar. Berdintasunak mundua eraldatzen du defenda ezazu lemapean. E, orain artekoak aipatu dizkizu eguia da aurreko edizioetan, Berrion informatiboko beste edizio batzuetan eta datozen Egunetakoak ere aipatuko dizkizuegu adibidez Bihar, ostirala, e, martxoak sortzi, emakumen eguna Manifestazio errealdoia eginenda Irunean, e, arreatxaleko sortzietatik aurrera Gazteluko plazatik abiatuta Martxoaren sortziaren batzordeak deituta Eta berriozarko emakumen taldeek, berriozarko udalak Eta e, berdintasun areak, berdintasun saialak e, Bat egiten dute manifestazio ekin baina berrio zarrien egun handia zalantzarik gabe Igandea, izanen da, martxoak amar, jai eta aldakrikapen eguna antolatu baitute egun horrietarako Eguerdiko ama bietatik ordu bietara eguzki plazan eta euria botako balu e, ilargi parkean eginen lirateke. E, ekimen guztiak e, oiek izanen dira ondokoak ulargi txikien dantzataldearen eman aldia. Emakumeek egindako kirol erakustaldia. Emakumeen elkartasun amaiketakoa Paris irureundairuro gehieta bost jatetxearen eskutik, eskulan elkarteak eskainitako eta egindako taloak eta ipuin kontalari bat ni eta punto ikuskitzunerekin bai euskaraz baita gaztelaniaz ere. Eta martxoaren 8ko ekitaldies gainera martxoan bueltatzen zaigun beste ekimen klasiko bat Abesbatzen zikloa da berrio zarkoa Abesbatzen zikloaren baitan elkarrekin Abesbatzak eta berrio zarko udalak antolaturik hiru kontzertu eskainiko dira Entzunaretoan. Lehen bizikoa martxoaren 9 izanen da eta bertan Paz de Siganda ikastolako helduen Abesbatza entzuteko aukera izanen dugu Arratsaldeko 7etatik aurrera izanen da hori esan dugun bezala larun bat honetan. Eta larun honetako itzorduekin amaitzeko beste proposamen musikal interesgahirri bat, afu taldearen kontzertua. Barainainen sortutako talde gaztea dugu afu, funkia, jarkorea, rumba edo regia bezalako estiloak ustartzen dituzte proposamen interesgarri bakarrean. Eta larunbat honetan joko dute berriozaren itzordua kirol tabernan izanen da gaueko amaiketatik aurrera. Egunero legez, gure kiosko digitala zabalduko dugu Segituan eta egunkarien edizio digitalak interneteko edizioak irakurriko ditugu. Oraintze bertan berria egunkariarekin hasiko dugu gaurko errepasoa. Bere buruaz beste egin du gizon batek Bilbon, etxetik kaleratzera Zijoa zenean. Hori lerroburu nagusietako bat eta drama hori egunero igunero ikusi behar izaten dugu. Oraingoan Bilbon, beste egun batzuetan beste iri batzuetan. E, o, baina badira beste kontu batzuk ere aktualitateak agintzen du eta hause aipatzen du berriak. Nazioarteko ama biadituk parte hartuko dute bake prozesua indartzeko foroan. Eta, e, aipatu bar dugu, foro hori Irunean eta Bilbon eginen dela. Eta Irunean hain zuzen egintzen beste elkarrietaratze bat. Elkarrietaratzea egindute Euskal Herria irriatiaren alde Euri Eurijasaren azpian egindako elkarri eta izan zen, atzo aharriatxaldekoa irunean e, Euskal Herria irretiaren alde egintzena. Bukatzeko azken lehri buru bat nabarmendu dezakegu berria egunkarian. Eri etxetako zukaldeetako enpresari 6 euroko isuna jarri dio Nafarroako gobernuak. <gülüyor> diario de notizia hartuko dugu orain eta hauseda gaurko leheru nagusia Jolanda Bartzinak eta Miguel Sanzek bikoiztu egiten zituzten Nafarroako kutxako dietak ordu erdiko bi e, bilerekin, e, bueno, ba dirua irabazteko modu erraza ikusteko denez. baina badira beste titular batzuk ere, Bartzinak orain dio e, PSN erekin kontsentsuak bilatuko dituela edo indarrak handituko dituela PSN -rekin. ...konsensuak edo hitzarmenak bilatzen. Eta PSN-rekin jarraituz argedasko alkateak... ...PSNeko eisekutiba utzi du... Jimenezen konfidantza faltagatik. Bukatzeko, atzoko elkarrietaratzea ere... ...aipatzen du diario de notiziasek... E, ...Euskal Herria irratiari atxik imendua Euripean. Euripean. Gara egunkaria hartuta ondokoa irakur dezak Venezuela Boli Bartarriak mundu osoko liderren babesan jaso du. eta Nafarriora urbilduz garinoain herria du izpide gara egunkariak. Haupa, garino haain plataak keixa bat aurkeztu du udaletxearen ed udalaren kontra bere funtzioak ez egiteagatik. Eta berrio arrira ere badatorren gara egunkaria eta aipatzen dugu aurreko albistegi batzuetan ere, Aipatu izan dugun, albiste bat behirriozaren jardun eginen dira, bert legearen ondorioak aztertzeko. Unhortxe <mulik> sartu zaigu beste e, sintonia bat, Be, nahi ez genuen sintonia bat, oraindik egunkarien irakurketarekin jarraitzen baitugu, eta diario de Navarrearekin amaitu behar baitugu, eta hause dio, bilako berri paperak Marta Berako kontsellariak dio enpresak ospitaletako sukaldetako enpresak helburuak betetzen dituela eta hemendik oso hurbil Bustintxurin bertako gurasoek eh, eskolako plaza gehiago exijituko dituzte izan ere 26 familia kalean gelditu bait ziren ezitzuten hartu euren seme alabak azkenengo deialdian eta bukatzeko hau aipatuko dugu, toermometroek gora eginen dute gaur, hogei gradutik gora, eta agriatxaldean euria botalezake. <totipen> Horixe, beraz diario de Navarrean irakur genezakena, eta horrekin gure kiosko digitala itxi eta ere eguraldia aipatuko dugu. honetan, amar graduko temperatura dugu berrioz harren, badiru di, egun epela da torkigula gaurko honetan ere, termometroek gora eginen dute, eta naiz eta diario de Navarreak esan hogei gradutik gora ibiliko garela arriatxalde partean, gure aurre aurreikuspenek diote amalau graduren bueltan ibiliko garela. Hori bai, zeruak estalita eta arriatxalde partean, ba, euria egin lezake. Ausa izan da, dena gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago zen orduetan berriozar irretiaren sintonian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. Berriozar irretia, en el 100.8 Berriozar irretia, en el 100.8 de FM Berriozar iratia, eun.sorti. Do you ever feel like a plastic bag Drifting through the wind, wanting to start again Do you ever feel, just' so paper thin Like a house of cards one blow from caving in Do you ever feel already buried deep? Six feet under screens, and no one seems to hear a thing. Do you know that there's still a chance for you? Because there's a spark in you. You just got it ignite the light and let comentado antes Eh, al comienzo del programa de que íbamos a hablar pero antes de nada vamos a saludar a nuestro compañero Jaime que ya tenemos aquí en nuestros estudios. Caixo Jaime Gunon. Caixo Gunon John. Bueno pues eh, qué mejor que nos presentes tú mismo a quién vamos a tener hoy de invitada aquí en Caixo Berriozar. Sí porque además la tengo aquí al lado, es eh, portavoz del Grupo Socialista, del Partido Socialista de Navarra-PESOE en Berriozar en el Ayuntamiento de Berriozar portavoz y bueno, eh, ya ha estado alguna otra vez aquí en los estudios de Berriozar y Ratia, por lo tanto no tiene eh tiene ya gran experiencia y ninguno nada de nervios, nada de nervios. Eh, unos buenos días, Pili. Buenos días, segunon. Pues nada, eh, yo creo que lo mejor para comenzar esta entrevista es hablar eh, habla, eh hablando de esos presupuestos que se aprobaban la semana pasada en el, la sesión plenaria eh, con los votos solo del grupo que de nuestros dos grupos que en estos momentos están en el gobierno municipal y la oposición de todos los grupos que estáis eh, en la oposición. En la oposición. Eh, bueno, quizás sería bueno que comenzáramos explicándonos un poco la postura por el Partido Socialista eh, ha votado ...en contra de estos presupuestos. Bueno, pues como tú muy, muy bien has dicho... ...el Partido Socialista sí que trabajó... ...con el equipo de gobierno... ...en la elaboración de los presupuestos... ...o al menos en lo que no estábamos de acuerdo... ...pero por parte del de alcalde... ...en este caso, porque no transmitió... ...todas las enmiendas que habíamos nosotros preparado para intentar cambiar los presupuestos, según lo que nosotras pensábamos, pues entre unos y otros al final no se ha llegado a ningún acuerdo y cosa que os pueden decir ellos, si quieren ser sinceros, de que nosotras hemos intentado aprobar los presupuestos y, y que se le daría otra otra cara a lo que nosotras pensábamos que nos estaba gastando bien el dinero. La posición de vuestro grupo ha sido coherente en estos años, siempre os hais posicionado en contra de los presupuestos, ha habido otros grupos de la, de la oposición que han ido variando esa, ese voto, algunas veces a favor, otras veces han tenido Eh, en este momento de crisis, en este momento de recortes, eh, tiene que ser difícil encajar, eh, hacer ese encaje de bolillos ¿no? en los presupuestos municipales Sí, pues por eso mismo, ¿no? además que nosotros ya lo teníamos difícil porque ya había unos recortes que tampoco eran eh, creíamos en temas que muy importantes Eh, luego salió la partida que como todos conocisteis en el pleno que había un dinero que había ahí con el tema de la escuela infantil con el convenio y entonces además hablándolo con el alcalde decidimos que todo lo que nosotras habíamos recortado del presupuesto fuera solamente al tema del convenio de la escuela infantil y ni aún así que las tengo aquí y además eh, los medios de comunicación también lo tienen cambiamos todas las enmiendas a partir de la, del convenio de la escuela infantil y ni aún así se nos han aprobado en una sola enmienda entonces era lo que nosotras nos quejamos porque desde luego intención y buena voluntad sí que había por parte de nosotras y además con temas importantes como creíamos que era el tema del transporte no entre esas propuestas te quería comentar eh, una de ellas era eh, en relación al transporte escolar recordemos que todavía sigue sin solucionarse el tema desde desde el principio de curso el gobierno de navarra decidió eh, bueno eh, eliminar la, la financiación del transporte escolar a las escuelas de Mendialdea y vosotras eh, hacéis una propuesta concreta para abrir una vía de financiación también a, para de, de sí, de financiación para poder colaborar en los gastos de ese transporte, ¿no? Si te... Eso es. A ver, eh, todos sabemos, todas y todos sabemos que el, el transporte, la única culpa que, que ahora mismo la tiene que asumir es el Gobierno de Navarra, gobernado por UPN. Yo siempre lo he dicho y así lo, manif lo manifesté en el Pleno, en varios plenos además, con diferentes mociones, y culpando siempre a UPN, que son los culpables, y sobre todo a los dos concejales que tenemos en Berriozar, que vuelvo a reiterar que no han hecho todo lo que deberían de hacer como concejales de este municipio. Dicho esto... Sí, que todos los días, y aquí somos partícipes, eh, como tú, como yo, y como mucha gente aquí en el pueblo, que estamos subiendo, andando, pues porque lo hemos creído así. Pero hay otra gente pues que, que está pagando autobús. Lo que se ha creado en este pueblo es una un eh, montón de movidas y de malos rollos entre padres y madres, tantos de unos que suben andando como los que subimos en coche o como los que van en autobús, que ha creado un mal ambiente en Merriozar. Ese, ese mal ambiente, vuelvo a reiterar, que lo ha, que lo ha... Al final lo ha creado el Gobierno de UPN. Pero pensamos que, claro, ya no hay solución. o sea o, o, Sí, seguir manifestándonos, pues ya vemos que no ha habido resultado. El, eh, lo que hubiéramos tenido que hacer era, en su día, como bien se decidió en la Comisión de Educación, es haber subido desde el primer día, todos juntos, o, o no haber llevado a los niños al colegio como se decidió allá. Como por parte de la Pima de Castellano, y hay que decirlo claramente, no se luchó ni se eh, manifestaron como se debería de haber hecho, no se ha, no ha habido la... ...la voluntad y la fuerza que debería de haber habido... ...entre las dos escuelas... ...que es lo que yo creo que, que faltó en su día... Y ahora pues tenemos una mala situación, pues que ahora mismo no tenemos transporte y solamente hay transporte para las personas, entre comillas, que se lo pueden pagar, creando una desigualdad de importante entre los padres y las madres. ¿Qué solución podríamos dar a este, a este Entonces, problema a día sí de Entonces, nosotros sí que creímos que la, una de las... Aunque entendemos que el ayuntamiento pues no tendría que ponerlo, la situación es que ahora mismo no hay no hay dinero. Y lo que hay, pues no hay familias, todos sabemos que no van a poder pagar el transporte. Entonces, sí que pusimos una partida de 30.000 euros Para que se financiara por parte del ayuntamiento una parte. Y de las tres partes implicadas, que es el gobierno de Navarra, el, el, el ayuntamiento y los padres y las madres, pues sería más fácil que todo el mundo pudiera pagar. Uh -huh. Y luego con tema de becas, como en otros, en otros para otros temas, pues se podría ayudar a las personas que no pueden. Pero lo que no puede ser es seguir así. O sea, yo voy a buscar a mi hija a las cuatro y media todos los días, mientras tanto me apaño con hermanas y con familias para subir y bajar. Y la conciliación laboral de familiar, yo no sé cómo hace la gente, pero estamos todos medio locos en Berlioz ahora mismo. <risa> bueno, precisamente con, con ese tema, eh, además del, del Partido Socialista, UPN también presentó una enmienda. y eh, ¿Qué te pareció a ti que lo hiciera UPN ahora que has comentado que no hicieron todo lo que tendrían que haber hecho o no lucharon todo lo que tendrían que haber luchado? Hombre, pues a mí me parece de risa. O sea, ha sido lo que tendrían que haber hecho, y lo vuelvo a decir, es subir arriba y no levantarse hasta que el Gobierno de Navarra volvieran a poner el transporte. Porque todos sabemos que no hay no es un camino que reúna condiciones de seguridad y, y está dentro de la excepcionalidad por eso mismo. Entonces, nos lo han quitado porque les ha dado la gana y ya está. están hablando Estamos hablando que es un tema de seguridad. Y que sí que es verdad que no, no hay recorrido, pues porque las personas que vamos a sabemos que no hay recorrido, pero sí hay recorrido para que vayan 800 alumnos y alumnas todos los días a subir al colegio. Mm. Y entonces nos cambiáis el camino, nos los ponéis en condiciones y entonces vamos andando. Pero mm. ese no es ahora mismo la situación que hay en Berriozar, nos lo han quitado y punto. Y además quieren que el ayuntamiento se haga cargo de que se vuelva de que cumpla las condiciones el camino, cuando eso es una responsabilidad, responsabilidad creemos nosotras, del gobierno de UPNE. Vamos a hablar cambiando de tercio de otro tema que aquí también se ha trabajado en el pueblo, que ha habido problemáticas de que directamente de, bueno, gente que ha sufrido directamente esta problemática, estamos hablando de los desahucios. Ayer escuchábamos eh, nos centrábamos a través de los medios de comunicación que una persona se suicidaba ...porque debía 5.000 euros al banco... ...en Berrezar, por suerte, todavía no nos hemos llegado... ...a una situación tan drástica y tan dramática como, como esta... Eh, ...pero la situación es realmente mala... ...parece que no tiene visos de que se vaya a solucionar... ...en breve plazo... ¿Qué hacemos? ¿Qué, ¿Qué propuestas tiene vuestro grupo para, para intentar eh, solucionar este tema? En el Congreso de los Diputados estaban hablando hace bien poco tiempo sobre este tema. Hay una iniciativa eh, popular que habla sobre la dotación en pago. que bueno El tema está está en las instituciones, se está debatiendo, se está legislando, pero todavía no se está solucionando ¿no? el mm. problema. Bueno, en Beriozar tenemos la suerte de que hay una plataforma que sí que está encima de todos estos casos mediante servicios sociales Y, y si esto ocurriera en todos los municipios y en todas las capitales pues sería fenomenal pero todos sabemos que las relaciones entre las hombres la, entre las personas, no todo el mundo tiene relación con personas que les pueden ayudar mm. entonces es una pena que a, a día de hoy gente se esté suicidando porque es que van a ir mañana a, a quitar de hoy a, a quitarle su piso, además lo que dices solamente por 5.000 euros entonces yo lo primero que diría es que no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza a todos estos banqueros que están haciendo esto y pueden dormir por la noche es que no se me ocurre decir otra cosa mm. y bueno, y tendríamos que hacer un llamamiento también a todas esas personas que por desgracia les está tocando vivir esta situación tan tan tan extrema que por favor, que no que no se suiciden, ¿no? Que, que pidan ayuda por y que y que seguro que, por lo menos aquí en Bergezar, somos Eso muchos es. los vecinos y vecinas de Bergezar que estamos dispuestos a ayudarles. ¿no? Eso es. Y hmm. eh, ya que estamos tocando varios palos en esta entrevista, tenemos que ir hablando de, de otros temas también polémicos, eh, como por ejemplo puede ser el de eh, la agente o técnico de, de Igualdad. Fue otro de los eh, puntos más eh, caldeados del pasado periodo pleno eh, se trató en más de una ocasión además eh, en una, en, una, en un primer momento lo planteó izquierda izquierda eh, desde el psn también eh, presentasteis eh, una, una enmienda sino si mal no recuerdo eh, bueno finalmente eh, no prosperó pero el alcalde sí que mm, reconoció haberse equivocado reconoció eh, haber cometido errores mm, como visteis eh, todo aquel eh, asunto y Bueno, nos parece un poco irisorio lo mismo que el tema de UPN, porque el alcalde eh, no ha dicho toda la verdad. Sí que ha salido a los medios diciendo de que estaba, entre comillas, arreventido de lo que ha hecho, pero lo que no puede hacer es que ahora ellos quieran hacer un plan estratégico que no sabemos para qué. No se ha hablado en la Comisión de Educación, no han participado las, las personas que tienen que estar, como la Asociación de Mujeres, y, y nos hemos enterado cuando hemos ido a aprobar los presupuestos. Eso un alcalde yo entiendo que no lo debería de hacer. Luego, eh, nosotros sí que presentamos una, una enmienda con, de una partida de 21.500 euros... ...para el coste de lo que cuesta la Técnico de Igualdad... ...porque hay que recordarle a este señor que está esta figura y esta persona... ...venía trabajando en este ayuntamiento desde hace 22 años... ...que era una referencia para otros municipios... ...además yo he sido partícipe en muchas ocasiones... ...en actividades que se han hecho en otros ayuntamientos... ...y Pilar Hurtado, a, que le mando, a la que le mando de aquí un saludo... ...ha hecho su trabajo muy bien... Y no se le ha reconocido. Además de esto, eh, han quitado la gente de igualdad y han puesto en su lugar, sin tampoco hablarlo con ningún grupo ni con ninguna asociación, a un técnico de deportes, a que le vuelvo a mandar un saludo porque él no tiene la culpa absolutamente de nada, y, y nos parece que esto es tomarnos el pelo. Tómanos el pelo, porque igual que de importante que era la partida que habíamos puesto para la enmienda del transporte, eh, nos parece que un tema tan importante como es hoy en día la violencia de género, la igualdad entre hombres y mujeres, que se haya cargado esta figura y que ahora estamos ahora esperando a que se haga un plan estratégico, al que no sabemos muy bien qué significa, y que al final ponga una partida también irisoria para este tema, nos parece absurdo. Sí. Luego ayer, en prensa, no sé si visteis también que la Federación Estatal de Sí. Asociaciones Profesionales de Agentes de Igualdad de Oportunidades ha criticado una nota de, de prensa también al alcalde por esta decisión. O sea, porque es que a, si el gobierno de Navarra, además el gobierno de Navarra, imaginaros, está dando ayudas para que los ayuntamientos tengan agentes de igualdad, o sea, ahora llega el alcalde de Berriozar, de Nafarrabay, y se la carga. O sea, es que puede salir en todos los medios de comunicación, pero seguirá estando rojo porque es una vergüenza lo que acaba de hacer. Sin embargo durante el pleno sí que por lo menos eh, yo, yo así lo escuché eh, el alcalde sí que se atrevió a poner fecha de, de caducidad digamos a esta situación en la que estamos ahora no a esa sustitución del técnico de deportes eh, en a, a, o, o cogiendo sobre sí algunas funciones o las funciones de la, de la técnico de, de igualdad dijo si mal no recuerdo que para octubre Eh, se podría tener ya una nueva técnico de igualdad eh, pero bueno, ahí no sé si quedó muy claro o si a vosotras estáis de acuerdo con, con esa... Para nada, él lo que dice que va a hacer es un plan estratégico donde se va a ver si de verdad hace falta esa figura y no nos y no nos va, y no nos va deja claro que de verdad vaya a ser así eh, Como he dicho antes, este cargo no lo debe ocupar una persona que no tiene la titulación universitaria y formación de posgrado relacionada con la igualdad de hombres y mujeres de un mínimo de 250 horas Lo que significa que ahora mismo está haciendo ese trabajo una persona que no tiene esa cualificación. Por lo tanto, me gustaría saber, y lo dejo en el aire, si hubiera sido otro técnico o otra técnica del ayuntamiento a los que se hubieran jubilado si hubiera tomado esta decisión. Lo dejo ahí. Bueno, pues yo creo que ese, el tema también lo, lo dejamos ahí lo dejamos ahí aparcado. Jaime, no sé si tenías alguna pregunta. Me estabas mirando antes y no sé sí. si era porque querías intervenir. No, no, no. no, no, no. Estaba, estaba escuchando tranquilamente las explicaciones. No, bueno, pues eh, como decíamos, ver, hubo varios eh, temas que, de interés en ese pleno municipal en el que finalmente se aprobaron los presupuestos. Antes hemos comentado, aunque lo hemos pasado un poquito de de Refilón, hablando de eh, la negociación de esos presupuestos y de las propuestas que había hecho el eh, Partido Socialista. Hemos comentado ya un par de ellas, la del transporte, la de eh, la agente de Igualdad, pero me gustaría que nos comentaras brevemente pues en qué consistían las eh, otras enmiendas que no prosperaron. Ya. Yeah. Bueno, nosotros también apostamos por el, por el inglés, lo mismo que tenemos aquí el modelo, el, bueno ya sabemos todos los modelos que existen aquí, eh, por el tema del inglés y la formación de las, de las trabajadoras de la escuela infantil, en que claro, ahora mismo no están formadas en inglés la mayoría de ellas, entonces aprovechando que está el TIL en el Colegio Mendealdea, pues que también fueran eh, harían cursos de inglés pues para que las, los padres y las madres también puedan, desde que empiezan la escuela infantil, pues tener una educación en inglés, en, eh, pues como he dicho. Eh, esta propuesta no, fue, no salió adelante porque el alcalde parece ser que no se lo había transmitido a Bildu y Bildu completamente en contra de que se formara en inglés. Luego estaba el tema de la enmienda que pusimos también para el Olenchero y para la cabalgata de Reyes porque creemos que son actividades que cuestan un dinero, sobre todo el tema de la cabalgata y no y tampoco salieron pues porque decían que estábamos beneficiando no sé a quién cuando habíamos puesto a la cabalgata de Olenchero, actividades que se desarrollan en, en Navidades. Y luego no sé que eran unas cuantas y a veces es sí. difícil sí, sí, encontrarlas. Sí. ¿no? No, el tema de la escuela infantil, de la formación en inglés, el tema del transporte, el tema del lorenchero y de la cabalgata. La de San Cristóbal me parece que te faltaba. ¿no? San Cristóbal eso es, es la que me faltaba, pues por como so, todos sabemos que están muy bien ahora el equipo, que parece que va a subir y, y no se entendió muy bien el tema de que yo pedía, nosotros pedíamos 1000 € pero era pues para el desarrollo normal del curso de, de lo que es el traje Cristóbal, ¿no? claro, de ahora. No se debió de entender así y, y te, lo mismo, nos, nos se quejaron de que estábamos favoreciendo. Entonces, mi pregunta era, a ver, cuando tú estás en un, en, un, en un grupo político, o sea, tú entiendes que tienes que cambiar cosas que no estás de acuerdo dentro de lo que es el presupuesto. Y creímos que esas eran las partidas que no estábamos de acuerdo, pues también. Pero bueno, yo le quisiera decir a la Anaforra Vallabildu que, claro, ellos han hecho unos presupuestos... ...con un, un dinero que está dentro del convenio de la escuela infantil... ...y nos lo habían dicho dos días antes. Entonces, se han enmendado ellos su propio presupuesto... ...dos días, con un pacto social que nadie sabemos... ...un pacto laboral que nadie sabemos ni siquiera eh, de qué va. Entonces... También lo dejo ahí, a ver qué presupuestos han hecho ellos. Mm. Pues muy bien, Pili. Si quieres, eh, tienes el micrófono abierto para comentar cualquier otra cosa que, que te parezca interesante. Nosotros, eh, nos, eh, por nuestra parte, nos vamos ya despidiendo. Eh, darte las gracias también por haber estado en las ondas de esta, la radio de este pueblo. Y, por supuesto, invitarte a que cuando quieras, eh, ya lo sabes, tienes las puertas abiertas para que nos traigáis vuestras propuestas. Eh, y, nada, y desearos un eh, laborioso, laborioso trabajo durante todo el año que ya todo el año por delante y no un año de, por lo visto no pinta que sea, que vaya a ser un año demasiado fácil Pues sí, y sobre todo, eh, de dejar claro a la sociedad que los que estamos aquí de de, de concejales y concejalas estamos por, a, por, por vocación, o sea, que tanto que se habla de los políticos y todo eso mm. y quiero dejar claro que así que, que aquí sí que estamos pues, para mejorar. Yo creo que todos los grupos políticos, el bienestar de las personas debe reazar y yo creo que además es un deber que tenemos que tener. Mm. Pues Perfecto. muchas gracias, Fili. Hasta a vosotros hasta otra. por Ale. invitarme. Agur. Agur. Agur. Irratia, la radio de tu pueblo en el 100.8 de tu dial. Auvenirosar Irratia da. jueves 7 de marzo de 2013 comenzamos el boletín informativo de Berriozar y Ria, tía, Esto es Berrión Noticias y empezamos hablando de la Corrica que llegará a Berriozar el próximo día 15, aunque antes de ello se han organizado varias actividades culturales. Así es, mañana por ejemplo se ofrecerá la comedia Pisuki a las 8 y media de la tarde en Mendialdea. Las entradas pueden adquirirse al precio de 5 euros en el Euskaltegui, Auzalor o en el propio centro educativo mediante me, media hora antes de que Que comience la obra y en relación a la cónica también se ha abierto al público una exposición fotográfica sobre el paso de esta carrera por verlizar la muestra permanecerá abierta durante toda esta semana y la que viene. Y estamos ya en vísperas del Día Internacional de las Mujeres y la programación especial organizada por el Área de Igualdad del Ayuntamiento sigue adelante. El lema de la edición de este año es La Igualdad transforma el mundo, defiéndela y bajo ese lema se han organizado varias actividades durante toda la semana. El programa para los próximos días es el siguiente. Mañana mismo se ofrece, se celebrará una manifestación en Iruña que partirá de la Plaza del Castillo a las 8 de la tarde y el domingo, que es el Día Fuerte aquí en Berriozar, donde se van a eh, eh, celebrar la mayoría de las actividades en relación a este 8 de marzo a partir de las 12 del mediodía en la Plaza de Agusqui y si llueve en el Parque Illargui, se nos deleitarán los del, con sus danzas los del Grupo Chiquí Illargui y, o, Ulargui, per, per, eh, perdón, y también habrá una exhibición deportiva realizada por mujeres. A esto le acompañará un almuerzo solidario organizado por el comedor eh, Las Mujeres del Comedor París 365 a 1 euro y para apadrinar comida de mujeres en el Comidor solidario citado. Además de esto, también estarán los del grupo Esculán con sus talos y habrá un cuentacuentos yo y punto en euskera y castellano. Y a todo esto colabora Mundubat. Y otra actividad que está atrayendo a un gran número de personas son las audiciones del alumnado de la Escuela de Música. Hoy les toca el turno a las alumnas y alumnos de acordeón, triquitisa y bajo. La cita será a las 7 en la Escuela de Música y para recoger las invitaciones es necesario acudir a la Secretaría del Centro una hora antes de que comience el concierto. Y seguimos con actividades para este sábado Ya que a partir de este fin de semana Vuelve el ciclo coral a Berriozar Dentro del ciclo coral de Berriozar Organizado por la coral El Carrequín Y el ayuntamiento de Berriozar Se va a poner una en escena Tres conciertos de otras tantas corales en el auditorio El primero tendrá lugar este mismo sábado 9 de marzo Y será a cargo de la coral de adultos De la Icastola Padez ciganda El concierto comenzará a las 7 de la tarde Y las entradas podrán adquirirse desde una hora antes del comienzo Al precio de 2 euros Y para quienes les guste otro tipo de música, tendremos también otra propuesta este mismo sábado. Y es este mismo sábado que eh... Actuará en el grupo Afu de Baranyain, un grupo que toca música mezcla, en la que mezcla Frankie, eh, rock rumba, reggae y todo ello se podrá disfrutar de ello en el bar eh, Quirol Taberna, del bar del Polideportivo, a partir de las 11 de la noche este sábado eh, en Berriozar. Y abrimos ya nuestro kiosco digital, echamos un vistazo a los periódicos del día en su versión de Internet. Cuéntanos, Jaime, ¿qué dicen hoy los titulares? Pues como todos los días abrimos eh, los titulares con Diario de Noticias. Yolanda Barcina y Miguel Sanz duplican las dietas de Caja Navarra con dos reuniones de media hora seguidas. Ahí es nada. ahí es nada Barcina se propone ahora intensificar la búsqueda de consensos con el PSN. Suponemos que después de las palabras que escuchó directamente de su Max El dirigente el otro día aquí en Pamplona, el señor Rubalcaba. El alcalde de Arguedas deja la ejecutiva del PSN por falta de confianza en Jiménez. Incondicional respaldo bajo la lluvia a Euskal Herria y Ratia. Hablan de la concentración que se celebró ayer para protestar porque después de 25 años siguen sin darles licencia para emitir. Una concentración pasada por agua además. Y seguimos con el periódico Gara. La Venezuela bolivariana recibe el apoyo de líderes de todo el mundo y es que la muerte del, hasta hace bien poco, presidente de Venezuela, de Venezuela Hugo Chávez, ha mmm, provocado una auténtica polvoreda a favor y en contra en todo el mundo. Aupa Garinoin, la plataforma de vecinos contra el ayuntamiento ultraderechista, presenta que una queja al consistorio por omisión de funciones. Al parecer, los concejales de la derecha Navarra y Española, que son los que están gobernando en Garinuain, a falta de otras candidaturas en las últimas elecciones fueron ellos los que se llevaron todos los concejales, llevaban meses sin aparecer por el ayuntamiento. Berriozara acogerá una jornada para analizar las consecuencias del la LOMCE y eh, Josecho Andia, el alcalde de Euesíbar, declara como imputado mañana por la compra de preferentes, preferentes claro en nombre o, o con dinero del ayuntamiento recogida de firmas para pedir que no se implante la OTA en el barrio Iruindarra de Donibane y Acabamos este repaso a la Prensa Digital con Diario de Navarra. Marta Vera, la consejera, que siempre tiene algún titular, <ríe> eh, asegura que la empresa va cumpliendo con los objetivos. ¿De qué está hablando? Pues de lo que va a hablar, de las santas comidas que se están ofreciendo en los hospitales, por llamarles de alguna manera, o comidas, digo, en los hospitales eh, públicos de, de Pamplona. Padres de Bustinchuri exigirán más plazas en el colegio público. Al parecer, 26 familias se quedaron fuera de las listas. Se están apuntando muchas personas, muchas Se están prematriculando muchos críos y crías de Bustinchuri y de fuera de Bustinchuri, por lo visto. La juez rechaza enviar la investigación de Lacan a la Audiencia Nacional. Eso era lo que pedía la defensa de Enrique Oñi. Los termómetros superarán hoy los 20 grados y podrá llover por la tarde. Es que ricasco Jaime por esa eh, lectura eh, crítica de los titulares de la prensa del día y nosotros también, al igual que hace el diario de Navarra, vamos a hablar de la previsión meteorológica. agradables las que tendremos también durante la jornada de hoy ahora mismo tenemos 10 grados de temperatura en Berriozar aunque los termómetros subirán eh, quizá no tanto como augura el diario de Navarra hasta superar los 20 grados pero sí hasta rondar los 15 según dicen nuestras eh, previsiones eso sí, los cielos permanecerán nublados con posibilidad de lluvias durante la tarde Música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 Bueno, ja eta uste dut gaurko sarean sekzioan, Hugo e, txabetzen inguruan hitz eginen dugu nola baite ere ez berriroa? Bai e, atzo aipatu genuen hori e, ba, ba, politiko iraultzaile honen hori e, e, gertaera ez nola duela egun hiltzen eta zenolako lurrikada e, berriro ere, baita hildenean ere provokatu duen nazioarte mailan eta sarean. Sarean diogu zeta bi egun berannduago oraindik izaten ari da e, gehiain aipatzen den aipatzen den izena, mm -hmm. eta gehiain agertzen den e, bueno, gaia ezta. E, baita komunikabide guztietan ere, baina sare sozialetan e, dudarik gabe, Hugo um, txabezen heriotza e, zerresanik ematen ari da. N Guk aldedu gogo gara aldekota kontrako, E, zera e, egun egiten ari diren e, iritzi oien eta hartuko dugu e, duela ja bueno, denbora bat bera bizirik zegoelarik e, Eduardo Galeano idazleak, e, idazle urugu jarrak, e, esaten zuena, konferentzia batean, esaten zuena, bai, etxabez e, pertsonari buruz, baita E, bueno, berak e, ordezkatzen zuen proiektu politikoa eriburuz. E, Eduardo Galean on, nazio arte maian ezaguna da, bere eliburuak asko itzuli dira, e, itzuli dira izkuntza askotara, e, azter, e, azterketa politikoak ere egiten ditu, e, historialaria, bueno, e, pertsona ospetsua, bat ere ez objetibua, oso argi eta garbi, E, itse egiten du eta ea, bere iritzia ematen du eta bueno interesgarria iruditu zaigu gaur eta atzo eta eren eguneko iruzkinen gandik aldegitea eta horrelako pertsona batek e, gehiengo iritziaren kontra e, gehiengo e, iritziaren kontra esan dut komunikabide gehienen iritziaren kontra mm -hmm. e, bueno, e, ematen du bere azalpena e, zer den, txabez Serden, chavismo, serden, venezuelan, eh, de la mar urteticonad, eh, y te nariziré, eh, iraulsa. Uh -huh. Más claro, más escandaloso de manipulación de la opinión pública mundial, es hoy por hoy el caso de Venezuela. En, en el teatro, en el gran teatro del bien y del mal, hay una distribución de funciones entre los ángeles y los demonios. Y Hugo Chávez es uno de los principales demonios. Es un dictador desde el punto de vista de las fábricas de la opinión pública mundial. Hugo Chávez es un dictador, es un extraño dictador, sin embargo. Ganó ocho elecciones en cinco años. Y ahora, recientemente, en el referéndum, fue el primer presidente en la historia de la humanidad que puso su cargo a disposición de la gente. 20. Y ganó 6 a 4. Del 6 a 4, 60% contra 40% en unas elecciones a las que yo asistí como observador. Sí, si puedo dar testimonio de que fueron elecciones transparentes donde por primera vez se logró evitar que votaran los muertos, que en Venezuela tienen tenían la mala costumbre de votar, que es una mala, una cativa, ¿no? y también se logró evitar que cada persona votara varias veces por el mal de Parkinson, que mucha gente ponía muchas veces votos en las urnas, ¿no? la misma persona. Entonces Venezuela es un país extraño donde ocurre esto y al mismo tiempo uno asiste a las denuncias ...por la falta de libertad de expresión. Uno enciende la televisión y en la pantalla de la televisión... ...hay un señor que dice, aquí no hay libertad de expresión. Y uno enciende la radio y en la radio hay una voz que clama... ...aquí no hay libertad de expresión. Y uno abre el diario y hay un título enorme que dice en el diario... ...aquí no hay libertad de expresión. Hubo un solo medio de comunicación clausurado en Venezuela... ...en los últimos cinco años... El canal 8 de televisión. El canale 8 de la televisión. Pero no fue clausurado por Chávez, sino por estos demócratas que tomaron el poder a través de un golpe de Estado durante 48 horas. Y en esas 48 horas cerraron todo. Cerraron, el el canal, la, todo. cerraron la asamblea general, anularon la constitución. O sea, extraño extraña dictadura y, y extraños demócratas, ¿no? Sí. sí, yo creo que hay ahí un divorcio eh, eh, ejemplar, el divorcio entre la realidad real y la realidad virtual que los medios muestran como única realidad posible. ¿Y cuál es la explicación de eso? Muy sencillamente les cuento que en Venezuela había 5 millones de personas sin derechos cívicos. Porque no tenían documentos. Y los hijos no podían ir a las escuelas porque no tenían partida de nacimiento. Eso es lo que Chávez está cambiando porque en pleno paraíso petrolero, en lo que se llama la Venezuela saudí, había un millón y medio de analfabetos que ahora se están alfabetizando. Y esto explica la furia de los grandes petroleros. ...medios llamados de comunicación que incomunican a la gente. Sí, de comunicación incomunicante. Y, y también explica, y también explica... ...el resultado de esta elección y de las elecciones anteriores... ...porque hay un pueblo que resume su actitud de perfecta manera... ...a través de la frase que dijo un venezolano pobre que fue encuestado recientemente, sí, que es más expresiva que cualquier discurso. Dijo, yo no quiero que Chávez se vaya porque no quiero volver a ser invisible. interesgarria, benetan, Eduardo Galeanok esatekoak zituenak Txabezan inguruan, eta Txabismoaren inguruan, Txabezan e, proiektu politikoaren inguruan, ez da? Bai, eta, bueno, Txabez joan da. Mm -hmm. e, pobre horrek ez zuen, Txabez e, joan zedin. E, txabez joan da. Ikustek edagoena da, e, Txabez kordeskartzen e, zuen proiektu politikoa joanen den, edo ez, Xabez eh, Zeguelarik, eh, bueno, jasotzen zuen, hautezkunde batetik bestera, beti, eh, babesa oso zabala mm. eta oso haundia, oain, eh, bueno, eh, proiektuak ez dio erantzuten soilik eh, pertsona bati, hmm, ikusi beharko da, ea eh, irautzak venezuela den berriro eh, beste liderberriak, E, bueno, e, proiektatzeko eta liderberri hoiek ordezkatu e, dezaketen e, or, txabezen izenean ba, aurrera eramaten ari zen proiektu berdintasun proiektu hori ez da. Mm -hmm, dugu.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 casi sin darnos cuenta hemos llegado al final de nuestro programa toca despedirse aunque solo hasta mañana mañana a partir de las 9 de la mañana volveremos con todos vosotros a partir de las 9 como hemos dicho en el 100.8 de FM o en eguzquiplaza.net verás a Urjaime Agur jo Agur berriozar, agur ber gezar.ken